Jorge Calcin, quien es el vicepresidente de la junta y con Norma Catrimán a quien tenemos aquí, quienes nos han recibido en la sede de la Junta de Cine. Comienzo con Jorge, lo saludo, buen día porque han tenido un fin de semana agitado. Qué tal, buen día. Este, sí, la verdad que comenzando la gestión nos pasó esta situación el domingo a la madrugada. Este, nosotros ya habíamos tenido un una una acción para el Día del Padre. y nos encontramos que bueno, nuestro presidente se acercó en la mañana para abrir y se no primero que se forzó, no sé si eh, eh se sacó esta parte que estaba murada ahí. Ingresaron y sustrajeron eh cosas del del de que la de la checada de Taicondo que eh, objetos como en manoplas o no sé la guante, la verdad que no, sinceramente no sé cómo se dice y después eh una mochila eh y algún objeto como juego de ajedrez didáctico etc Norma, bueno, una situación que que que tiene que ver con una ampliación de la sede en este espacio, han entrado por aquí y han eh bueno, ingresado a lo que es la parte útil de de, de la sede. ¿no? Sí, Windy Franco. Sí, se la aborda lamentablemente ingresaron por la ampliación que tenemos no tiene, o sea, no está cerrado, entonces eso hace que ingresen igual, pero justo a la puerta estaba amurada y arrancaron de raíz las rejas y pegaron una patada a la puerta y se llevaron elementos que contaban Jorge de de la actividad deportiva de de Taekwondo. Lamentablemente son cosas que los chicos utilizan los días que vienen a hacer la actividad, justamente hoy tienen actividad los chicos y se van a encontrar con esta la este lamentable hecho. La verdad que a nosotros estas cosas no nos duele porque son cosas que son del vecino, esto no es nuestro. Nosotros acá estamos sustancialmente 3 años y la verdad que esto necesitamos el acompañamiento del vecino y también de de las personas que ingresaron que se rectifiquen o piensen que realmente estas cosas son de esfuerzo propio. acá todo lo que es es todo eh acompañado por el vecino y por y la gente que es solidaria. La verdad que es eso. Nosotros apelamos que la persona que ingresó eh cambie o piense tenga ese momento de reflexión y pueda devolver las cosas o que cambie en, en este momento su accionar y empiece a tener un buen camino. Ah, eh provocaron destro destrozos también aquí en en la junta Eh no, no, eh, gracias a Dios no. Eh fue solamente elementos que se llevaron, fue la mochila de hockey que ahí guardaba los elementos Dana, que es la, la instructora de Taekwondo. Bueno, se llevaron esas cosas que son útil para los chicos y después le hizo juguetes que eran nuevos, que eran para el día niño, no sé, era nosotros lo vamos a utilizar para eso que ya es tan poco para el día niño, pero bueno, lamentablemente esas cosas. Y se ve que la persona que se llevó era patriota porque se llevó la bandera también que lo estábamos estábamos para poner el para el 20 y bueno, por suerte teníamos otro que reemplazamos y pero bueno, la verdad que estas cosas duelen no solamente a nosotros, sino que el vecino va escuchando lo que está lo que pasó el fin de semana y la verdad que eh nos muede un poco esto de los sentimientos tristes, en realidad En la anterior gestión también habían sufrido eh, algunos robos, algunos destrozos de la agenda vecinal y pareciera que es un punto. Sí, la verdad que sí, ellos creerán, las personas estas que hacen daño piensan que esto hace bien lo que están haciendo, pero bueno, apelamos a la reflexión de ellos y que el acompañamiento sea de todo el vecino y que empecemos a, cuando vemos movimientos raros, eh, llamemos al 911, que la verdad que... cuando llamé en seguir a se hicieron presentes los agentes y la verdad que agradezco esa predisposición de ellos y cuando fui a hacer la denuncia también. Pues sí, decía Jorge que eh, tenían planificado para el día domingo actividades por la semana del día del padre se realizaron igual. Sí, la realizamos igual porque la verdad que este mal momento tuvimos que cambiar el chip rápido y y a abrazar al vecino fue sencillo, pero la verdad era eso, empezar a cambiar también la connotación de la junta vecinal de como nosotros siempre decíamos las puertas abiertas para el vecino, entonces fue nuestro primer inicio a pesar de lo lamentable, pero tratamos de hacer lo mejor para ello y se acercaron algunos vecinos y la verdad yo contenta y por haber brindado eso y los los chicos también de la comisión y vecinos que colaboran estaban contentos porque se acercaron, participaron, incluso vecinos también niños pasaron a tomarse un té, un jugo y unas tortitas y comieron, estuvo lindo. La verdad que para vecida por ese gesto que tuvieron los vecinos de acerta. Como bueno, te agradecemos buena día, esperemos que que no pase mal. Bueno, muchísimas gracias y bueno, apelamos a la reflexión de los vecinos y del de los jóvenes que ingresaron también. Sí, la palabra entonces de Jorge Calfin, vicepresidente de la Junta Vecinal y de Norma Catriman, la presidenta aquí de la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara. Entonces con eh, la noticia que tiene que ver con algunos robos que han sufrido durante el fin de semana, específicamente el domingo a la madrugada y que se han llevado elementos deportivos, específicamente de hockey y de taicuate. Bueno, bueno, habrá que ver ahí la forma de reponerle para quienes son los profes de esas actividades para que no tengan que interrumpir su tarea ahí, qué qué pena, ¿eh? Bueno, don Franco, ¿con esa la puerta lateral la que le abrieron a la junta? Sí. ¿no? Exactamente, es la puerta lateral. Recordamos que hay una ampliación, estamos ubicados específicamente aquí sí, en sí, que la quedó, ampliación que quedó ahí, la, ahí la trunca. Claro, quedó trunca eh y la ampliación bueno, tiene cuatro ventanas que eh, obviamente no, están solamente las las estructuras y claro, no claro, las sí, aberturas. Sí, sí. eh hay una puerta grande también a la que no está obviamente la puerta todavía, Mira. pero sí la estructura también, los marcos si se quiere, ingresaran por esta ampliación con wow. la puerta lateral hacia la parte útil de la junta vecinal, ¿no?